Isaías capítulo siete. Aconteció en los días de Acath, i j o de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con e f r a í n Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se、si、estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de a c a t tú, y Sear Hasub, tu hijo, al extremo del Acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio. Con e f r a í n y con el hijo de Remalías diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de Elia por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco. Y la cabeza de Damasco, r e s í n Y dentro de sesenta y cinco años, e f r a í n será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de e f r a í n es Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no c r e y e r e i s de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a a c a t diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió a c a z No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, o í d ahora, casa de David. Os es poco el hacer molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que e f r a í n se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, Y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides que valían mil c i c l o s de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pastos de bueyes y para ser o l l a d o s de los ganados.